Este audio está hospedado en iVox.com e y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. E Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos en nuestra cita especial de la semana, la última edición del programa y preparados para acompañarnos durante los próximos 60 minutos. Una hora de radio desde aquí, en M80 Radio, nuestra emisora, hasta el fondo de vuestras casas con los temas especiales que solamente podéis escuchar aquí en vuestro programa. La emisión de la radio, el único programa que tiene un Sendra particular, esa posibilidad, esa puerta que nos permite entrar y salir hacia otras dimensiones, hacia el tiempo y el espacio. José María Sendra, nuestro técnico. De la una y dos, doce y dos minutos en las Islas Canarias los saludos. Todo el equipo estamos contentos de tener la oportunidad de compartir este tiempo. Por ello nuestra bienvenida y la gratitud a todos por estar ahí fieles cada día más a vuestra cita. ¡Vamos! especiales para un montón de gente que sabemos que nos está escuchando en las Islas Canarias cerca del mario y observando ese precioso cielo. Saludos para ellos. Hoy partía nuestra primera expedición a Egipto. A estas horas un montón de gente habrá llegado ya al Cairo y aprovecharemos, si podemos, para saludarles. Estamos intentando hacer una conexión con ellos en el Cairo intentaremos localizarles. A propósito, el resto de la gente que sale el día 31, la segunda expedición, ciento y pico personas que nos vamos a Egipto. Si les falta algún detalle de vuelos, alguna información de ese viaje, ponernos en contacto con la agencia de viajes, teléfono 91 de prefijo. 411 21 50, 411 21 50, Mena Tours, Ahí están todos los datos que os falten para esa expedición que vamos a hacer. Recordar que si queréis, seguramente a final de año nos vamos también de expedición, tras las huellas de los extraterrestres a otro fascinante país, en el otro continente, en Sudamérica, en Perú. Consisto Paz de otro montón de gente interesante. Si queréis, nos dejáis un mensajito en nuestra página web e iremos preparándolo. Laisla.com barra y blanco esa es esa dirección y nos vamos si queréis a seguir las huellas de seres extraterrestres. Y tras esas mínimas informaciones, ahí llega el sumario de hoy. Nuestros compañeros nos dan todos los datos de los misterios que esta noche queremos aclarar. nuestro viaje nos llevará a descubrir misterios en el mar este planeta azul nuestro está compuesto en más de un 70% de agua bajo su superficie se mueven algunos de los misterios más enigmáticos de nuestro mundo animales gigantes seres desconocidos Tesoros ocultos. Continentes sumergidos. Ciudades submarinas. Antiguas culturas mágicas. Claves de futuro. Y quién sabe, quizá, el futuro de nuestra civilización. todos ellos hablaremos esta noche y si nos acompañáis intentaremos comenzar a descubrir algunos de esos misterios para ello varios invitados en diferentes partes de nuestro país nos acompañarán entre otros Robert Goodman, Miguel Segui, Abelardo Hernández y Bruno Cardeñosa ...será interesante. Esas serán nuestras intenciones de hoy. Ahora, recordaros nuestras direcciones... Estamos esperando cuantas comunicaciones queráis mandar. Vía internet, laisla.com barra e blanco. Y para vuestras cartas, M80 Radio, Espacio en Blanco, Gran Vía 32, Madrid 28013. Y eso es todo por ahora. En nuestros estudios centrales esperan nuestros compañeros para iniciar un apasionante viaje al mundo desconocido de hoy. Disfrútalo. Miguel Osendo ponía esa potente esa voz hoy en las introducciones, gracias a alguien que está por ahí también. Eh, 1 y minutos, 12 y 8 minutos, así las canales, ahí estaban nuestras informaciones, los misterios del mar, del mar, en nuestro primer argumento, estamos intentando una primera conexión con con el Cairo, tenemos algún tipo de problema, vamos a ir presentando a algunos de los invitados que tenemos para esta noche, don Bruno Cardeñosa, ¿cómo está usted? Estupendamente Miguel. Gracias por estar de nuevo en el programa Bruno. Gracias a ti. Eh, Has coordinado un especial en la revista Masalía sobre misterios del mar, un pedazo de trabajo, ¿no? Un pedazo de trabajo, pero merecía la pena, además estamos en las fechas de disfrutar del mar y bueno, es interesante conocer sus eh, misterios su magia y por qué no sus peligros Mi compañero también de bueno de nuestro equipo hace mucho tiempo del mundo misterioso otro programa que funciona por ahí en radio voz y trabajes en más allá y estás aquí porque bueno a veces repetimos invitados porque los que estáis porque como veis mucho hacemos muchas gracias muchas cosas y bueno venir muchas veces al programa porque hay muchos temas de los cuales hablar porque el interés Bruno, por los misterios del mar hay un montónones de cosas eh, hay por investigar todavía no Tantísimas eh, como las cifras. Eh, hablamos de algo que ocupa el 71% de la superficie de nuestro planeta. Es decir, si hoy llegara un ser de otro mundo y viera la Tierra desde la lejanía, no le llamaría Tierra, sino le llamaría Mar, porque en hace tres cuartas partes eh, somos eso, somos agua, y estamos hablando de agua con una media de 4.000 metros. De profundidad Por lo tanto, los abismos eh, marinos son tan enormes, son tan grandes, que esconden infinidad de misterios, esconden todavía infinidad de especies sin catalogar, quizá escondan ciudades sumergidas, quizá escondan... ...continentes eh, sumergidos, tesoros... ¿Bases submarinas de seres extraterrestres? Eso dicen muchos, en eh, base a los eh, testimonios de infinidad de testigos... ...que han visto como este tipo de objetos entran y salen del mar... ...como algunos eh, submarinos los han detectado en sus eh, sonares... ...y... Son informaciones que incluso aparecen en documentos oficiales de, de muchos países, de muchos gobiernos, documentos secretos. Por lo tanto, es una posibilidad porque, eh, por lo que decíamos, el mar ofrece infinidad de escondites, de escondrijos que no están al alcance del ser humano. Conocemos mucho mejor la superficie de la Luna que las profundidades del mar. Por lo tanto, tenemos un gran desconocido aquí al lado y que todavía quedan muchísimas cosas por saber ver. Esta noche intentaremos investigar un poco esos misterios que hay ahí un montón de invitados, dos de ellos están ahí preparados, eh, Abelardo Hernández y Miguel Seguí vamos a ver si lo podemos intentar eh, pero bueno, tenemos dos asegurados que nos van a contar un montón de cosas, 905 11 80 80 nuestro teléfono, 905 11 80 80, pues esta noche queréis preguntar, no haber concurso hoy pero sí preguntas, a lo mejor al final damos algún premio ahí está el teléfono, y esta historia de hoy, este misterio que queremos investigar comienza después de esa primera introducción que ofrecen ya nuestros compañeros Música Uno de los primeros misterios con los que uno se encuentra cuando se sumerge bajo la superficie de esta gran masa azul que nos envuelve, son los animales desconocidos que la habitan. Desde seres jamás vistos por ojos humanos, hasta monstruos gigantescos que han podido salir a la superficie. Hay también tesoros escondidos, ciudades perdidas e incluso civilizaciones mágicas esperando bajo las aguas. La legendaria Atlántida o la mítica Hiperbórea esperan pacientemente bajo las aguas a que los humanos puedan un vía cercano llegar hasta sus orillas. Son algunos de los misterios que nos esperan esta noche. Intentemos acercarnos a ellos con la ayuda de nuestros invitados. Bueno, pues qui quizás uno el primer misterio que podemos ir analizando de qué uno se puede encontrar en el mar con pruebas concretas que, que bueno se han podido fotografiar tocar es una serie de especies algunas desaparecidas como es el cela canto un, un ser extraño ¿no? el serácanto es un pez eh, curioso por una sencilla razón estamos hablando de un pez donde un animal eh, que empezó a poblar las aguas hace 340 millones de años en la era de Mantuvo un desarrollo lento, una evolución lenta que le llevó a su combinación como ser evolutivo hace 200 y pico millones de años y según todos los indicios, según lo que los estudiosos habían averiguado, desapareció hace nada menos que 70 millones de años, incluso antes de la extinción de los grandes dinosaurios. Sin embargo, eh, hace no muchos años en Indonesia... ...algunos eh, pescadores eh, comenzaron a obtener, a capturar algunas pocas... No ...hay que decirlo, pocas eh, piezas de un extraño pez... ...que según los estudiosos, eh, algunos de ellos adscritos a la National Geographic... ...averiguaron que se trataba de aquello que solamente conocían como fósiles... ...que solamente conocían en forma de, de piedra... ...y eran celacantos, eran estos eh, seres que se que se creía absolutamente desaparecidos... ...y que parece que están resucitando en algunos eh, puntos en del, en del mar como son Indonesia, como es incluso posiblemente el Mediterráneo, a la altura de Baleares, en donde se ha localizado alguna algún ejemplar, ¿Sí? y cómo es la zona de, de Sudáfrica. Son algunos son de los puntos en donde parece ser que este ser extraño, que de hace 70 millones de años ha desaparecido, parece que está resucitando, pero la ciencia nos explica cómo ni por qué, y qué es lo que ha pasado con los celacantos durante estos 70 millones de años, en donde no hay ni una sola evidencia fósil que haya existido. A partir de ahí, por supuesto, las especulaciones, todas las que se quieran. Pero, claro, ¿se han sacado, se han pescado, se han visto, se han fotografiado? Se han fotografiado, fotografiado, se han estudiado, es decir, no estamos hablando de algo que, que roce la, la paranormalidad, ni lo extraño, ni alucinaciones, ni visiones. Hay fotografías eh, documentadas, ahí están los restos de estos ceracantos, los, los los animales, los que los que han sido capturados por los pescadores, como decimos fundamentalmente, en Indonesia y en Sudáfrica, están ahí, han sido analizados y han sido estudiados. Es una realidad... A la que no podemos escapar bajo ningún concepto y está ahí está ahí desafiando como otros tantos seres del pasado seres del mar que creíamos completamente desaparecidos creíamos que se habían extinguido hace millones de años y que de vez en cuando parecen asomarse a la superficie parecen eh, mostrarse abiertamente demostrando demostrando que efectivamente están ahí y que hay muchas especies de animales que se extinguieron. Hace muchísimo tiempo, algunas de ellas marinas, otras terrestres, y que permanecen ahí. Creo que no habrá por ahí. Celacanto eh, es una de las pruebas. ¿Hay otro... ...otro animal que, bueno, o se han tenido últimamente capturas... ...incluso calamares gigantes... De los ...gigantescos, diría ha yo... ...hablaba incluso las tradiciones que eran capaces de coger a los barcos... ...y, y meterlos hacia los fondos de los lechos marinos... ...y había toda una serie de leyendas con ellos... ...pero se han demostrado que no son leyendas, que son seres de verdad, ¿no?, que existen... ...hasta hace muy poco eran eso, eran leyendas, eran testimonios... Eh, ...que ofrecían algunos eh, pescadores, algunos marinos... ...que no se tomaban con mucha credibilidad... Eh, ...pero han empezado a recuperarse algunos de estos ejemplares... Se dice eh, que quizá algunas eh, muestras de ellos alcancen la tonelada de peso y los 20 metros de longitud. Lo cierto es que tampoco hay que irse muy lejos para averiguar el, el misterio. En las Islas Canarias, hace no muchos años, en 1991, un barco francés logró recuperar uno de estos ejemplares de 8 metros de longitud y 350 kilogramos de peso. Nada más y nada menos está ahí, en el Museo de Ciencias Naturales. De Santa Cruz de Tenerife, expuesto ante los atónitos ojos de los visitantes y desafiando una vez más lo que se creía imposible, que era la existencia de estos descomunales calamares en el fondo del mar, que se supone que habitan, insistimos, a cientos, a miles de metros de profundidad y que por diversas razones quizá alimenticias, de vez en cuando salen a la superficie, se acercan a la superficie y como en esta ocasión ocurrió en Canarias en el año 91 son capturados. Pero se cree, por las evidencias que se han encontrado incluso en las espinas que se han encontrado en algunos estómagos de, de grandes mamíferos eh, submarinos que pueden existir en muchos otros lugares pero siguen ahí escondidos porque a pocos cientos de metros de profundidad ya en el mar la oscuridad es total y absoluta y el desconocimiento insistimos una vez más es abismal era una leyenda que se ha convertido en realidad en los últimos tiempos con pruebas de que existen esos seres serpientes marinas eran otros vamos a ir rápido a seguir viendo los cuantos misterios Serpientes marina era otro de esos animales también mitológicos, legendarios, que decían que cogían barcos y hacían no sé qué tipo de cosas con ellos. Y que han sido fotografiados, eh, que han sido vistos y que los eh, testimonios de los avistamientos eh, abundan. Eh, por ejemplo, en el Mar del Norte, es, eh, quizá el más conocido de todas estas especies, eh, fue bautizado como el Kraken. En muchas ocasiones eh, los marinos habían descrito como estos eh, como estas serpientes de 20, 30 hasta 90, en ocasiones, metros de longitud, de varios metros de, de circunferencia de, de tamaño, pues atacaban barcos, llegaron a hundir barcos ¿Sí? y... Esas son las pruebas y los testimonios, y ahí están los cuadernos de bitácora de muchos marinos, de muchos eh, capitanes de navío, que aseguran haber visto a esta inmensa serpiente, a este inmenso kraken, eh, salir de las aguas y atacarles sin ningún tipo de miramiento. ¿Y serpientes qué datos tenemos así? ¿Por dónde se ha movido? ¿Qué pruebas tenemos aparte de esos relatos? ¿Hay algo más? Están en el Mar del Norte, ahí los lo han bautizado como el kraken, están en la zona de Canadá, en donde también ha sido observado desde 1937, en más de 20 ocasiones, con datos fiables y testimonios fiables. Después de una depuración de, de testimonios, de observaciones, se cree que hasta en más de 20 ocasiones se ha dejado ver. Quizá no sea una excesiva cantidad, pero sí la suficiente como para como para plantearnos. No sé que existen, que están ahí, que siguen desafiando la lógica, pero que también las profundidades marinas albergan especies inmensas, insistimos, de hasta 90 metros de longitud y uno de circunferencia. Sí, se habla de esa serie de animales eh, extraños, a lo mejor el monstruo del lago Ness, que se llama monstruo del lago Ness, por hablar también de otro sitio de agua aunque sea dulce, a lo mejor también existe, ¿no? Por supuesto, y se cree eh, que no solo que existe, sino porque las evidencias son abrumadoras en este sentido, fotografías, filmaciones, infinidad de testimonios, aunque estemos hablando de un, de un mar interior, de un lago y todas las evidencias, eh, por la descripción que han hecho los testigos, es que nos enfrentamos quizá a un plesiosaurio, a otro animal a otro saurio, desaparecido hace millones de años, hace 70 millones de años, y que por alguna extraña razón ha podido sobrevivir en los fondos marinos no solamente uno de ellos, sino se supone que una familia bastante nutrida de ellos como para poder seguir reproduciéndose y seguir habitando las aguas, y de vez en cuando muy de vez en cuando, aparece ese fotografi Y es eh, filmado. El famoso monstruo del lago Ness eh, sigue dando que hablar y ya no solo en verano, ya no se trata de una serpiente de verano, sino que recientemente se obtenían nuevos documentos, nuevas eh, fotografías que evidenciaban la presencia allí en ese lago, en el lago Ness en Escocia, de una especie marina que quizá habite aguas eh, cercanas a las islas británicas y que a través eh, de corrientes submarinas que conectan los mares con los lagos interiores eh, británicos eh, puedan desplazarse de un lugar a otro. ...espacio en blanco... ...un viaje al mundo de lo desconocido... ...1 y 20, y 20 en las Islas Canarias... ...905 11 80... ...80 nuestro teléfono por si queréis preguntar... ...o intervenir en este programa de hoy... ...que estamos hablando de misterios... Eh, ...corriendo por encima de ellos de uno a otro... ...hemos hablado de animales... ...Bruno hay más también... ...esos son seres desaparecidos... ...hay también ciudades incluso... ...continentes sumergidos dicen bajo la superficie de las aguas y tampoco es un mito es una realidad eh, en la zona del Triángulo de las Bermudas de la que después seguramente hablaré de los... desapariciones de barcos y aviones también eh... que se asocian Por ejemplo, a una ciudad sumergida que se halló ya hace bastantes años por parte de un zoólogo y submarinista Mason Valentine, que descubrió una serie de murallas, una serie de fortificaciones en bajo el mar, muy cerca de las Bambas, que le fue bautizado por los expertos y por los investigadores como la, la autopista de Bimini por la disposición de esos enormes muros. Posteriores inmersiones bajo el mar dieron dieron lugar al descubrimiento de lo que parecía una auténtica civilización que había habitado allí y que quizá tras a raíz de un gran cataclismo eh, quedó hundida bajo los mares. E insistimos, eh, como hemos dicho en ocasiones eh, anteriormente, no hay que irse tan lejos. Hace no muchas semanas el buque oceanográfico Spérides descubría muy cerca de Canarias varias eh, partes, varias islas eh, sumergidas que un día quizá estuvieron bajo el mar y que con toda seguridad habrán estado habitadas en un momento determinado de, de la prehistoria o en Canarias o perdón o en Galicia en donde las eh, lagoas dicen que albergan en muchísimas ocasiones ciudades sumergidas eh, que quedaron eh, sepultadas bajo las aguas como consecuencia de un castigo divino aquí el mito parece encontrarse con la realidad la realidad es que las ciudades asolagadas asolagadas en Galicia son quizá más que las ciudades soleadas ...como buen día dijo Fernando Sánchez Dragó... ...al estudiar todas estas leyendas que existen por infinidad de lugares... ...como en el lago de Sanabria, en, en Zamora... ...donde también se cree que en tiempos hubo una ciudad eh, sumergida... ...y que algunas personas aseguran haberla haberla visto... ...y en otros en muchos lugares como la mítica ciudad de Querirse... En, ...en Francia y en Inglaterra, en la zona de Cornualles... ...en donde también se cree que hay más ciudades sumergidas... ...que se asocian a mitos, en, esto, en estos últimos casos a las leyendas artúricas... ...pero que hay ciertas evidencias de que formaron parte de, del continente en tiempos eh, remotos que estuvieron sobre las aguas y que como consecuencia del devenir geológico de nuestro planeta, un buen día quedaron eh, sepultadas tanto las tierras como lo que lo que había sobre ellas, que eran las ciudades uh -huh. Bueno, pues de ciudades, de continentes perdidos y de civilizaciones vamos a hablar con nuestro segundo invitado eh, te dejamos ahí si quieres Bruno, puedes intervenir en cualquier momento y saludamos a Robert Goodman Buenas noches Robert Hola Te escuchamos muy lejos, Robert intentado solucionar esa esa comunicación que tenemos con Robert Guma nuestro invitado que está por ahí. pequeño fallo que tenemos para ahí. Bruno, eh, ¿hay, ¿hay claves eh, o alguna prueba de que la Atlántida ese continente sumergido que ha buscado un montón de gente eh, desde la antigüedad? ¿Existe en algún sitio? Últimamente han realizado una serie de, de descubrimientos y parece ser que este año y hasta el año 2000 que va a haber descubrimientos importantes que van a cambiar el curso de la historia. Entre ellos, algunas claves de la existencia de la Atlántida. ¿Hay algo que, que de peso serio? Pruebas definitivas no hay ninguna. Hasta ahora son pequeñas evidencias, y pequeñas pistas que bueno, que hacen pensar a los investigadores eh, que muy probablemente hace 8.000, 10.000 años eh, en el mar, en el océano Atlántico existió un continente eh, que la tradición posteriormente, gracias a los relatos de Platón, denominó Atlántida y que pudo albergar en su superficie una civilización mucho más desarrollada que otras eh, que existían en, en aquellas épocas y que pudo haber servido como eh, civilización de iniciación para otras eh, grandes culturas que surgieron posteriormente a ambos lados del Atlántico. En ...en África, el más claro ejemplo, Egipto por supuesto... ...y en América con las antiguas civilizaciones precolombinas... ...que se supone que ambas, ambos lados del Atlántico... ...fueron inspiradas por los pocos supervivientes de, de la Atlántida. Una de las pruebas que se esgrimen en favor de la existencia... ...de este continente perdido es las, las murallas de Bimini... ...la autopista de Bimini a la que antes hemos hecho alusión... ...pero lo cierto es que recientemente sí ha habido descubrimientos... ...de peso que vienen a sustentar la probabilidad de que hace... ...varios miles de años existieran otros eh, continentes sobre la superficie del, del planeta... ...en la zona del, del océano Índico se descubría una gran meseta sumergida que posiblemente hace no muchos millones de años estaba sobre la superficie, como formando parte de un, de un continente más. Son descubrimientos geológicos eh, submarinos que se van produciendo día a día y que evidencian que, que muy probablemente no solo la Atlántida, sino otros eh, continentes eh, legendarios como Moho o Lemuria, existieron y quizá albergaron unas eh, civilizaciones más desarrolladas de lo que nos podamos imaginar. Luego, eh, el mito, una vez más, se ha vuelto a confundir con la realidad y nos han presentado los Atlantes eh, como seres hiperdesarrollados e Incluso como los tripulantes de los ovnis actuales ¿no? De eso no hay eh, en absoluto prueba alguna De lo que sí que hay prueba es eh, de la existencia de una serie de evidencias eh, muy palpables Submarinas que eh, hacen suponer la existencia de, de la Atlántida, de Mu, de Lemuria y de otros eh, continentes perdidos O islas perdidas como San Brondón, la octava isla canaria Que también forma parte del mito y forma parte de la leyenda Pero ojo, ahí Yo hice al la menos, fotografía Hay una fotografía obtenida en el año 1960, creo recordar, no es de una calidad extraordinaria, pero muestra esa octava isla. Pero quizá la prueba más sólida en favor de la autenticidad de San Borondón es el hecho de que hay 10 mapas antiguos que reflejan la existencia de San Borondón. Una isla que de vez en cuando parece surgir sobre los mares en condiciones... Eh, eh poco comprensibles, pero que ha sido observada, que ha sido pisada por algunas eh, personas, incluso decían que Cristóbal Colón la pudo avistar en uno de sus viajes hacia América, y que está, insistimos, en esos mapas, y que muy recientemente el esperides ha descubierto en una de las zonas eh, en donde se dice que está San Borondón, un volcán y una plataforma submarina. Hablamos de descubrimientos desde hace escasamente un mes, eh, mm. dos meses, que, bueno, que quizá tengan alguna relación con ese... Con esa isla sumergida, como otras tantas cosas sumergidas que hay en Canarias, como ese volcán del Medio, que está entre Gran Canaria y Tenerife, y sumergido. Y que aparecer ahora, se ha descubierto ahora por lo menos. Efectivamente, que tiene 500 metros en altura, que para algunos lo han denominado como el volcán pirámide por su forma, porque no se explica cómo ha mantenido perfectamente esa morfología volcánica pirámide. Eh, debido a la presión de las aguas, no tendría, tendría que haber sido eh, eh, prácticamente engullida por, por la presión, pero no es así, está ahí. ...y ha sido, como decimos, localizado por quizá uno de los eh, laboratorios móviles más importantes del mundo... ...que es ese buque español oceanográfico que se les Esperides. Mm -hmm. Hablamos de ciudades que desaparecen, de, que aparecen de civilizaciones... que ...están a un punto ahí mostrando algunas señales... ...dentro de un momento, en la segunda parte del programa, hablaremos de desapariciones de aviones... ...de 12 triángulos de la muerte que existen en todo el planeta... ...pero saludamos a nuestro segundo invitado, que está ahí, Robert Gutmann. Buenas noches, Robert. Hola, buenas noches. Ahora nos escuchas, ¿verdad? Ya, yeah, ya yeah, me oyes. Te escucho perfectamente, gracias por estar con nosotros, escritor y nuestro británico favorito, Robert Goodman, está en el programa para contarnos una serie de cosas. Robert, te pido disculpas un segundito, tenemos que hacer una mínima pausa, hay gente que está grabando nuestro programa, hacemos tres segundos de pausa para que den la vuelta a la cinta, una musiquita, sí. y enseguida volvemos para hablar de hiperboria, continentes desaparecidos y otros asuntos aquí en el espacio en blanco en NM80 Radio. Nos no vayáis, enseguida venimos. Vale. experiencia de comunicación. La puerta esta noche abriéndose hace misterios en el mar y, y, y con, entre otros Robert Goodman con nosotros. Robert, estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí, yo bueno, aquí. Bueno, este, en este monográfico sobre misterios del mar que ha sacado más allá recientemente, tú hablas de Hiperbórea, un continente que parece ser desaparecido, y hablas entre otras cosas que los hiperbóreos vivían mil años, fueron los creadores de la democracia y las leyes internacionales, y sus seres se convirtieron en los dioses de los panteones europeos, ¿Es ¿cierto? Bueno, eso dicen los mitos, ¿no? Y entonces uh, hay un libro que um, fue traducido desde uh, un antiguo manuscrito Fris frisón titulado El libro de Oera Linda. Y entonces es este texto que hablaba de una superraza, de gente que vivían hasta miles de años, no mil años, que, que vivían miles de años antes de Cristo y además uh, vivían... Um, uh, vidas de mil años de largo no, un, no sé si um, recuerdas que hace unos meses estaba hablando del de oro en polvo ¿no? entonces, sí, entonces, eh. um, que también tiene esta propiedad de, de la larga vida y uh -huh. muy probablemente esta gente tiene este tipo de conocimientos ¿no? ya, ¿dónde, ¿dónde estaba situado este continente desaparecido? Bueno, eso es um, en, en la zona de Frisia, que realmente um, era un isla continente al norte de Gran Bretaña, um, que hoy en día corresponde a las costas de Dinamarca, más o menos, uh -huh. al norte de, de Dinamarca. Eh, mucha gente habitaba en ese continente, eran muchos sus habitantes. Bueno, um, eso es muy muy difícil decir, ¿no?, pero... Um, Llegará a, a 200.000, más o menos, según la, las informaciones que están um, des, descritas en la otra Atlántida, ¿no? Uh -huh. Y según cuentas aquí en ese trabajo que has hecho acerca de Iperboria, dices que, bueno, aparte de que eran extraordinariamente longevos habitantes, esta civilización fue destruida por el impacto de un meteorito. Sí, sí, sí, eso es muy interesante porque eso um, tiene cierta relación con la, las posibles destrucciones de, de que hablan uh, de destrucciones de la Atlántida, ¿no? Y entonces um, hay un grupo de personas en los Estados Unidos de que se llama The um, Adelphi Organization, ¿no? Y entonces este grupo de personas um, están intentando a uh, copiar un estilo de vida A, parecido a Lemuria, y B, uh, parecido al Hippoboria, ...y entonces ellos están convencidos de que el 5 de mayo del año que viene... ...esta cometa uh, o este asteroide, tipo de asteroide que destruyó Hipoboria... ...también va a destruir la civilización en la Tierra... Yeah. ...y están preparando una nueva Lemuria uh, en una isla que todavía no han um, revelado al público en general están preparando una nueva civilización para que ellos pueden uh, crear una nueva civilización ya. Espera, espera Robert, o sea que no solamente tenemos ahí a este el, el gran terror del cielo que viene según la vida profetizado en Nostradamus dentro de dos días en el mes de agosto de este año sino que también nos llega el 5 de mayo del 2000, según esta gente, otro nuevo meteorito que va a destruir la civilización de la Tierra sí. Antes de nada, ¿se salvó alguien de esta primera de esta primera desaparición del continente se salvó alguna gente que salieran y se repartieran por algún otro lugar del planeta hombre, entonces esto mismo hablaba en el artículo entonces ellos por sus oráculos y por sus sistemas um, avanzados um, astronómicos um, sabrían del adviento de, de este objeto ¿no? mm -hmm. entonces em, empezaron a destruirse por toda Europa y um, yendo hacia el sur, llegando hasta el sur América y luego este, hasta Egipto y, bueno, por, por todos los lados. Entonces, mm. um, este libro lo que parece indicar es que Hippaboria y la Atlántida es lo mismo. La única cosa es de que Hippaboria es la extensión noteño uh, de la Atlántida que um, la mayoría de los investigadores dicen. Um, Colocamos en la zona del Bahamas, del famoso Triángulo de las Bermudas, etcétera mm -hmm. Pero entonces Hipoboria era la extensión del norte eh, y no sería una isla, se, sería un casi un continente del norte al sur, casi llegando al um, círculo áctico y llegando a la Antártida. Yo te voy a pedir, eh, Robert, que vengas otra vez a, a nuestro programa para hablar mucho más extensamente de todo eso, ¿te parece? Sí, sí, muy bien. Bien, dices aquí en este trabajo también que, bueno, algunos de los rastros de esta gente de este continente perigoria se pueden seguir en la religión, la lengua, el arte de culturas posteriores, ¿es así, verdad? Sí, sí, sí. Y enlazando dices que puede ser la Atlántida, más al norte, y quizá una de las pruebas que decía... Eh, Bruno, nuestro invitado aquí en el estudio, donde esa Atlántida, se las ruinas submarinas de Bimini. ¿Tú crees que eso puede ser el resto más cierto, más real de esa civilización? ¿Cuál? ¿Lo de Bimini? Bimini, sí. Yo creo que sí. Yo, yo tengo plena fe en uh, los distintos descubrimientos hechos por... Uh, sobre Minmini y sobre todas las um, expediciones últimas que ha hecho Jacques Cousteau en los últimos años de la década de los 70 en lo cual él afirma de que ahí hay ruinas megalíticas él descubrió um, columnas apoyando uh, um, piedras más o menos como en Stonehenge y, y otros sitios megalíticos alrededor del planeta ¿no? entonces ahí hay mucho para investigar Uh -huh. y no es tan extraño de que vamos encontrando civil o restos de civilizaciones en el mapa porque según que nuestros sistemas de investigación modernas uh, mejoran entonces vamos a poder empezar a encontrar más y más y más cosas uh -huh. y después de todo no es tan extraño de que ha habido otras civilizaciones tan avanzadas o mucho más avanzadas que la nuestra uh -huh. no no somos los únicos no no creo que es misterioso Todo está ahí, afuera y aquí. Uh -huh. Te emplazo para hablar más extensamente de todo ello. Eh, te despedimos enseguida. Eh, ¿Tú crees que hay alguna prueba en este año, se ha a alguna prueba, como decía Edgar Cayce, en la pirámide, en la Esfinge, en algún lugar del mundo, que pruebe de forma definitiva la redundancia que este continente existió? Bueno, mira, um, yo tengo plena fe de que si no es este año, sería antes de cinco años de que se encuentre la sala de archivos y que esté debajo del Sphinx, a pesar de las opiniones contrarias de la arqueología oficial uh, de Egipto. Y si no la han descubierto ya y no quieren sí. revelar lo que han descubierto, Están a punto de descubrirlo. Bueno, ahí está esa afirmación de Robert Goodman, nuestro invitado. Y 5 de mayo del año 2000, un nuevo, eh, un nuevo una nueva cataclismo. cataclismo, amenaza a la Tierra. Otra vez llega ese armagedón. Bueno, al menos es lo que cuentan. Robert, te emplazo dentro de poco en el programa. Vale. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Adiós. Una y treinta y y treinta y las Islas Granales. Hay más misterios que queremos seguir descubriendo esta noche. Después de esa segunda introducción hablamos de triángulos, de barcos desaparecidos, de OSNIs y otro montón de historias. misterios bajo la superficie azul de este planeta nuestro, bases submarinas de seres de otros mundos que han llegado al planeta y se han asentado allí, triángulos malditos donde barcos y aviones desaparecen sin dejar el menor rastro. de los misterios submarinos pero hay más los OSNIs objetos submarinos no identificados <risa> nuestros invitados tienen algunas claves para explicar algunos de estos misterios escuchemos lo que nos cuentan Puedes que seamos breves, sintéticos Hay un montón de, de temas que queremos tocar Un montón de preguntas evidentes Triángulos, eh, no solamente existe el triángulo de, de las Bermudas Hicen otros 12 triángulos más Donde han ocurrido también extrañas desapariciones, ¿verdad? 12 puntos del... <coughs> perdón 12 puntos del globo eh, Similares al triángulo de las Bermudas El triángulo de las Bermudas es eh, conocido Es el más conocido de todos ellos De todos estos lugares en donde se producen desapariciones Por una sencilla razón Y es eh, la razón publicitaria está en las costas de Estados Unidos y todo lo que allí ocurre eh, aparece a los ojos de los medios de comunicación pues mucho más asombroso, mucho más espectacular de lo que no en realidad es, sino en comparación con otros lugares como el Triángulo del Dragón, eh, muy cerca de las costas japonesas en donde se han producido si no el mismo número de desapariciones, sí cuanto menos igualmente extrañas, igualmente eh, misteriosas pero hay otros en 10 puntos más, 12 puntos en total a lo largo 5 en el hemisferio norte, 5 en el hemisferio sur y otro en cada polo que presenta una serie de anomalías eh, magnéticas que la ciencia está estudiando y que comienza a comprender y que quizás ...tengan su razón de ser en la particular forma del planeta... ...que no es exactamente esférica, sino que está achatada por los polos... ...que tiene una serie de desviaciones magnéticas en determinados puntos... Eh, ...quizá eh, ellas, estas desviaciones magnéticas, sean la causa... ...o una de las explicaciones para estas eh, desapariciones... ...aunque hay que estar abierto a cualquier tipo de, de posibilidad. Y estos eh, puntos, uno de estos puntos, también nos toca... ...muy directamente toca, cómo no, la zona de Canarias... la zona del sur de la península y prácticamente llega hasta Baleares, es otro de esos puntos en donde se producen infinidad de fenómenos extraños, en donde los animales se desorientan, o donde las brújulas no parecen indicar el norte magnético, sino el norte geográfico y en donde se han producido infinidad de desapariciones, sobre todo en el epicentro de este triángulo, más bien rombo realidad tendríamos que hablar rom de rombos porque son la forma de estos eh, lugares en el epicentro que es el mar de Alborán en donde se han producido infinidad de desapariciones misteriosas y fundamentalmente una ocurrida en los años eh, 70 cuando un avión Grumman de las fuerzas aéreas españolas con varias personas a bordo, todos ellos eh, militares, sobrevolando la zona describieron cómo se estaban acercando a algo que ellos eh, describían como un gran sol que parecía que les iba a engullir. Y efectivamente, así pareció ser, porque jamás se volvió a saber nada de este avión Grumman, pero hay un dato curioso que puede ofrecernos alguna pista, y es que quien pilotaba este avión era el capitán Antonio González de Boado, que fue el primer investigador de ovnis dentro del ejército que hubo en nuestro país. ¿Se lo llevaron extraterrestres? Ni sí ni no. Es, yo soy incapaz de afirmar algo así. Simplemente me parece un dato anecdótico y no creo para nada en, en la casualidad. Y quizá tenga que ver una cosa con otra. Eh, Isabel de Valladolid y Natalia nos preguntan acerca de temas del Triángulo de las Bermudas. Fue muy curiosa la historia porque desaparecieron un montón, al principio. Eh, es decir, cuando el Triángulo se hizo famoso, no sé si tienen los datos, de repente, no sé si era un avión, que de repente desapareció, mandaron o, o un barco, mandaron varios aviones a buscar a ese primer barco desaparecido, desaparecieron, mandaron más y en el curso de muy poco tiempo hubo ahí increíble cantidad de desapariciones inexplicadas, ¿no? La famosa serie que se inició con el vuelo 19 en el año 1945, desde esa fecha y en los eh, siguientes eh, 35 años se eh, produjeron varias decenas de desapariciones y se calcula que han sido unas mil las personas de las que jamás ha vuelto a saber nada a ver, y que sí. desaparecieron allí. Es una cifra bastante considerable, pero podemos remontarnos incluso antes, al año 1919, en donde un buque español que había partido de Barcelona con 1.250 personas a bordo, eh, hizo varias escalas en el en el Levante, posteriormente en Canarias, finalmente en Cuba. Y una vez eh, que salieron de Cuba, ya en el Triángulo de las Bermudas, desaparecieron de forma enigmática. Jamás se encontró un solo cuerpo. De las más de 700 personas que desaparecieron jamás hallaron las explicaciones a la desaparición de este buque, el Balvanera. Curiosamente muchas de las personas aquí iban en él, incluso los responsables de este viaje tuvieron varias premoniciones de lo que iba a ocurrir. Y ahí están, 700 almas eh, perdidas, de las que no se ha vuelto a saber nada, que desaparecieron hace ya 80 años, muy pocos lo pudieron contar, entre ellos, alguien que es muy conocido, supongo, de muchos de muchísimos oyentes, sobre todo de los aficionados al deporte, como es el vicepresidente del Fútbol club Barcelona, Nicolás Casaus, que es una de esas personas que se bajaron a tiempo del Balvanera, como otros tantos que, que se bajaron a tiempo, que iban a llegar a su destino, que tenían el billete hasta el último puerto en el trayecto y que por razones que ni ellos mismos son capaces de explicar, se bajaron antes. Eh, quizá una premonición que les avisaba de lo que les iba a ocurrir en el futuro o de lo que les ocurrió, como decimos, a los eh, tripulantes de los eh, cinco aviones que formaban parte de ese vuelo 19 eh, en el año 1945, este vuelo que partió de Florida en un vuelo más grande, ...de reconocimiento, jamás se volvió a saber nada de ellos, parecieron desorientarse, pero lo cierto es que en ese año, y sigue siendo hasta hoy, fue la labor de rescate y de búsqueda más intensa que se recuerda, en los Estados Unidos participaron infinidad de barcos, infinidad de aviones... Y durante las labores de rescate y de búsqueda, al igual que había ocurrido con el vuelo 19, también desaparecieron algunos de los buques y de los aviones que participaban en estas eh, labores, aunque en el año 1991 se encontraron los restos de lo que para muchos había sido el vuelo 19. Eran aviones eh, que parecían eh, similares a los que desaparecieron entonces, pero cuando se comprobó las matrículas de estos artefactos se descubrió que no coincidían con, con los que desaparecieron. Sigue todavía eh, el misterio ahí. eso te quería preguntar. En la película Encuentros a la tercera fase eh, Se postulaba la, la idea De que alguna de la gente Que había desaparecido en esos triángulos Volvía a aparecer traídos por seres extraterrestres Hay gente que piensa que parte de lo que esa película contaba Era real y que eso realmente había sucedido Si hay gente desaparecida en diferentes partes del planeta En esos triángulos ha vuelto a aparecer Traída por seres de por ahí ¿Cierto esto? Yo soy muy escéptico Eh, ante esa posibilidad y prefiero fiarme de otras hipótesis eh, recientes que algunos investigadores han, han expuesto para explicar las desapariciones pero hay que hay que ser realista y objetivo hay un dato muy concreto y es la gran cantidad de observaciones de ovnis que se producen antes, durante y después de las desapariciones de muchos de estos objetos, de muchos de estos aviones y muchos de estos barcos. Pero no tenemos una sola prueba definitiva de que uno y otro fenómeno estén directamente asociados, pero sí hay algunas pistas que nos hacen pensar así. Sin embargo, recientemente se efectuó un estudio científico que descubrió la existencia, en concreto en el Triángulo de las Bermudas, de unas grandes burbujas de gas que ascendían desde las profundas ...y las del mar y que subían a la superficie creando unas inmensas y repentinas olas tras las cuales mmm, bajaba todo, es decir, se creaban unas inmensas bolas que absorbían todo lo que estaba no solo en la superficie del mar sino a varios eh, kilómetros de altura y que posiblemente sean eh, la explicación científica ante este tipo de fenómenos y estas mm, inmensas eh, burbujas de gas posteriormente vuelven a, a sumergirse... En, en el mar, llevando a cientos, a miles de metros todo aquello que ha engullido por su camino. Quizá esta sea una explicación racional al fenómeno, pero de momento no la hay, hay que seguir exponiendo hipótesis, y tanto esta reciente como la posibilidad de que el fenómeno Ofri esté relacionado con, con estas desapariciones, pues hay que tenerla en cuenta. Eh, nos pregunta también José de Chiclana si el caso de estas desapariciones podría ser provocada ...provocado por esos trenes animales de los cuales hemos hablado antes. Brevemente porque hay que hablar de bases submarinas y de OSNIs, otro fenómeno que estáis esperando. Posiblemente algunos de estos casos se puedan asociar a esas serpientes gigantes que en ocasiones han atacado a los barcos. Pero no las desapariciones de las que estamos hablando aquí, las desapariciones absolutamente enigmáticas... ...y en las que no parece aparentemente aparecer ningún tipo de, de fenómeno, ningún tipo de animal, ningún tipo de, de explicación en donde los barcos y los aviones parecen desaparecer como como si hubieran entrado en la nada en un vacío, en, en otra dimensión es decir, algunos de estos casos sí pueden explicarse por ahí, pero no la generalidad de ellos. Hay relación entre nos preguntan, el experimento Filadelfia y estos misterios de los cuales estamos hablando de desapariciones. Bueno, es que no sabemos si el experimento Filadelfia se llevó a cabo en, en alguna ocasión, Ajá. insistimos, hay que ser crítico era un experimento que pretendía eh, con medios eh, tecnológicos de vanguardia hacer desaparecer a todo un buque según algunos eh, testimonios, según algunos testigos, eso se llevó a cabo con una serie de problemas a posteriori no existe ninguna prueba de que eso se llevará a cabo nunca y por lo tanto no creo que por ahí tengamos que buscar la explicación entre otras eh, razones porque las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no son propias de la era tecnológica sino mucho anteriores cuando ni siquiera a los presuntos responsables del experimento Filadelfia se les eh, pasaba por la imaginación hacer desmaterializar y, y posteriormente volver a materializar un buque como era aquel Ricardo Mayor, que hablaba de esas burbujas que tú has dicho en el Océano Pacífico, eh, ¿hay alguna evidencia de los túneles, Alejandro de Madrid nos pregunta, que se supone que atraviesan Sudamérica y pasan bajo el mar? ¿Alguna evidencia que tenga que ver también con este tema que estamos hablando de desapariciones? Hay entradas en algunos eh, lugares, en algunos eh, lugares que fueron habitados en su momento por eh, las civilizaciones eh, precolombinas pero a partir de ahí prácticamente todas las pruebas se quedan en esas entradas en esas pequeñas cuevas en donde se supone que algunos de estos pueblos en llegaron y llegaron a conocerlas bien pero hay testimonios hay escritos hay leyendas que hablan de que, que todo el continente sudamericano fundamentalmente está en la bajo la superficie bajo bajo la corteza terrestre prácticamente cruzado por infinidad de túneles que según Algunas eh, tradiciones eh, llegarían a unir lejanísimos puntos de aquel continente y de ese continente con otros. Pero no hay pruebas, tampoco hay pruebas. En los últimos minutos del programa hay quien dice que gran parte de todas esas desapariciones de barcos y aviones que se han dado un gran... en muchas partes de nuestro planeta son por bases submarinas extraterrestres. ¿Alguna prueba de que haya bases submarinas bajo nuestros océanos, nuestras aguas? Pequeñas evidencias, pero muchas muchas eh, pequeñas evidencias que nos pueden hacer pensar así. Y para hablar de este tema hay que partir del, del sentido común y de la lógica. De lógica de cualquier visitante espacial, si es que lo ha habido en alguna ocasión, que yo creo que sí, visitantes de otros planetas, y que eh, en un momento determinado se habrán planteado, se habrían planteado la posibilidad de dónde, entre comillas, no esconderse ante los ojos indiscretos. Y sin lugar a dudas, ese lugar son las profundidades marinas, lugares absolutamente inexplorados por, por los oceanógrafos, ...y que suponen sin lugar a dudas el mejor escondite, el mejor escondrijo para posibles eh, visitantes de otros mundos... ...y a partir de ahí hay una serie de testimonios, infinidad de ellos que nos hablan de esferas, de platillos volantes, de inmensos objetos alargados que entran, que salen del mar y que eh, se producen en determinados lugares. No es un fenómeno extendido a todos los rincones del mundo, sino que hay unos puntos muy concretos en donde este número de, de observaciones se multiplica por infinito volvemos a hablar de canarias volvemos a hablar de baleares se habla mucho de las eh, costas argentinas de las costas gallegas que en los años 80 protagonizaron infinidad eh, de sucesos en donde múltiples eh, testigos eh, describían como enormes objetos que posteriormente se dividían en, en diferentes eh, como si fueran naves en nodrizas que albergarán otros en su interior y en los años 80 hubo muchísimos testimonios de este tipo de personas que los que los observados que los que observaron y yo recientemente para el reportaje que, que Efectuó en este monográfico de la revista más allá, quise hacer un pequeño experimento y era coger los testimonios de avistamientos de ovnis o de ovnis, que significa objetos submarinos no identificados, anteriores a la era moderna del fenómeno que se supone nace en el año 1947, a raíz de la observación de, de Kenneth Arnold, que fue el primero que describió aquello como platillos o volantes. Y hay numerosas evidencias, numerosos eh, testimonios en la prensa de la época, en libros de la época, en donde marinos observan, a, a, dicen haber observado estos objetos, estas ruedas eh, que pasan bajo la superficie del mar, que en ocasiones salen, que, que vuelven a entrar, y lo comparé con los últimos avances en el campo del, del submarinismo, o los primeros avances en el campo del submarinismo... Y la conclusión fue bien clara, todas las maniobras que describían aquellos eh, extraños artefactos, aquellos extraños OSNIs... Para nada se parecían a las torpes maniobras que efectuaban los primeros intentos de submarino, antes incluso de los desarrollados por Isaac Peral, pero ni siquiera entonces lo que ya describían los testigos estaba mucho, mucho más allá de lo que la ciencia terrestre había sido capaz de lograr. Tocaremos el tema con más profundidad, si te parece, pero para terminar hay quien dice que a lo mejor esa civilización que puede vivir bajo la Tierra no sean extraterrestres, sino gente... ...que se quedó en este planeta o descendientes de, otra, de una civilización que hubo aquí después de la destrucción. Puede ser cierto que sigan viviendo allá abajo, que de vez en cuando salgan, que cohabiten con nosotros existiendo en este mismo tiempo de otro mundo es otra de las eh, posibilidades y que no hay que no hay que descartar se volvemos a hablar de la atlántida se dice que algunos de sus supervivientes eh, siguieron viviendo bajo las aguas porque habían desarrollado no solo una técnica eh, suficientemente sofisticada como para lograrlo sino que tenemos también otra serie de testimonios que nos hacen pensar que quizá el hombre en algún momento determinado, ya lo dijo ya Cousteau en su momento, que con futuros eh, cambios eh, genéticos y a la ingeniería genética está consiguiendo cosas que eh, hace tan solo unos años eh, nos parecían eh, de ciencia ficción, con futuros eh, cambios genéticos, con futuros cambios eh, orgánicos y corporales... ...el hombre algún día quizás sea el lomo acuático... ...si pueda habitar bajo los bajo los mares... ...pero lo cierto es que... ...aunque nos volvamos a meter en los territorios de la leyenda... ...y del, del mito... ...sigue habiendo muchos testimonios... ...muchos testimonios, algunos de ellos con buenas evidencias... ...en donde se ha demostrado que algunos humanos... ...han sido capaces de convertirse en algo así como hombres peces... ...está el famoso hombre pez de Lierganes... En Cantabria, del cual existe un acta de nacimiento, un acta de defunción y, y en el cual hay testigos que dicen haberlo visto entrar bajo las aguas, desaparecer durante años y volver a aparecer después de haber desaparecido en el norte, en el sur de la península. Y existen documentos, existen testimonios que avalan la existencia de este personaje. También podríamos sumergirnos más todavía en el territorio de la leyenda y hablar de las famosas sirenas, de los famosos tritones, que para algunos investigadores no son los manatís como se ha asociado a ellos, sino que efectivamente dicen que, que existieron porque hay una serie de testimonios, pocos, todo es cierto, pero que nos hacen pensar que quizá estos legendarios y fantásticos seres y que tantas leyendas, que tantos mitos han tejido, pues pudieron existir. hay tiempo para soñar siempre hay. Lo dejamos ahí, si te parece, Bruno. Es bueno dejar que haya algunos misterios todavía por descubrir, ¿verdad? Todavía hay muchos misterios por descubrir, yo creo que solo quedan más, eh, más hay muchos más misterios, y eh, que certezas, el planeta, el mar, la tierra, todo, nos sigue ofreciendo unas perspectivas maravillosas, la ciencia avanza, pero a medida que la ciencia avanza se da cuenta precisamente de cuál es la realidad, y la realidad es que lo seguimos desconociendo absolutamente todo. Y atentos en estos próximos años, en estas próximas semanas, meses y años, a ver muchas sorpresas, muchos datos, muchas certificaciones de que esos misterios están ahí, con algunas pruebas y algunas claves, y aquí os lo vamos a contar. Gracias por tu trabajo, Bruno, gracias por haber estado con nosotros, seguimos viéndonos y compartiendo este placer por estar en el mundo del misterio. Lo seguiremos haciendo. Gracias. Teníamos un montón de cartas para contestar, seguramente a través, vía internet, nuestras compañeras Ana eh, estará por ahí para hacerlo. Eh, sí contestar un montón de gente que nos pide, eh, bueno, cambios en el programa, atentos, a lo mejor entre poco hay cambios. Nos pedís muchos que venga Juanjo, venitas al programa. Eh, Juanjo viene la semana que viene para contarnos un montón de cosas, así que no os perdáis las próximas ediciones del Espacio en Blanco que vienen con un montón de sorpresas. Nosotros hemos de irnos, se cumple nuestro tiempo y es hora de marchar dejando ahí el rastro de sus misterios en el mar. La próxima semana habrá más, cuatro citas del Espacio en Blanco, aquí en M80 Radio, a partir de la 1, las 12 en las Islas Canarias. A todos, felices vacaciones os va y feliz verano y suerte en esos exámenes que ya están terminando, ojalá hayáis tenido suerte en todo ello y solo os pedimos un favor, ahora que tenéis un poco más de tiempo, dedicarnos unos cuantos minutos para compartir estas experiencias de radio, será un placer estar juntos. Gracias a todos y nuestros mejores deseos, los saludos en nombre de todo el equipo y nos vemos el lunes a la 1 a las 12 en las Islas Canarias y hay mucha más radio aquí en M80 y hasta las 2 de la 1 en Canarias, un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos.